Estamos ahora en contacto con Paolo Echepare Borda, quien encabeza la lista de candidatos a diputados por el socialismo aquí en la provincia de Río Negro. El socialismo esta vez va solo a las próximas elecciones. Ya tuvimos una primera nota con Paolo,、eh, ahora hacemos ya esta nota previa a las elecciones generales que son el próximo domingo. Eh, los saludamos, obviamente. Paolo, ¿cómo te va? Buen día. Yara y Pato, aquí en la radio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Nosotros bien, bien, ahí te, ¿qué ahí... sé yo? Aprovechando una linda mañana, la quedaría en ganas de andar por la costanera, trotando <risa> un poquito, caminando, pero bueno, tenemos que elaborar todavía, así que bueno,、eh, ahí estamos. Paolo,、eh, sabemos que, bueno, el, te has andado moviendo un poco en la provincia. ¿Cómo han sido estos últimos días de campaña? Bueno, la verdad que es bastante、eh, intensos, pero, pero muy l i n d o Nosotros、eh, estuvimos la, la, el fin de semana pasado, arrancamos el viernes en Sierra Grande, el día sábado estuvimos en San Antonio, el domingo llegamos a Baliloche, donde, donde tuvimos una serie de actividades y el lunes inclusive. Hoy estamos acá en Bolsón y bueno, ya mañana a Baliloche para pegar la vuelta a la tarde a viernes, donde vamos a hacer. Un pequeño cierre el, el jueves. Ajá. Bueno,、eh, ya que estás en el bolsón, zona de fuerte conflicto,、eh, en realidad, no, no está mal decir fuerte conflicto, porque en realidad zona de tenebrosa campaña anti-mapuche, represión、eh, criminal de parte de la policía de la provincia y también de la g e n d a r m e r í a y aclaro, estos adjetivos son míos. Eh, te pregunto, ¿no? ¿cuál n o es la visión que tiene el socialismo en general sobre el conflicto o esta situación de represión que la, sufren las comunidades mapuches por estos días aquí en la provincia de Río Negro? Bueno, nosotros hace unos días hicimos público lo que sería uno de los primeros proyectos que presentaríamos en el caso de que nos eligieran como candidatos a diputados y, y a diputadas, que tienen que ver con. Que el Estado Nacional reconozca el genocidio、eh, que ejerció allá por fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en el marco de lo que fue la extensión de los territorios en, en, en esa etapa de constitución del Estado-Nación en la Argentina.、Eh, exterminio que fue no solamente asesinato, sino que fueron violaciones, abuso, secuestro de niños, eh, esclavitud, eh, un montón de hechos que, que, bueno, que prácticamente aniquilaron a, a una comunidad. De, Pueblos originarios de acá de la, de la zona, y, y entendemos esto como un paso previo a cualquier diálogo、eh, franco que quiera ejercer el Estado Nacional y las autoridades con las comunidades、eh, de pueblos originarios, más allá de los mapuches, fueron otros pueblos también los que fueron exterminados en, en nuestro país con ese t mismo objetivo. Y obviamente, además de eso, entendemos que la aplicación de la ley 1660, la. la d i g a m o s esto que hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que se va a discutir, que es la, la prórroga de la ley de a r r e l e a m i e n t o del territorio del pueblo originario, de alguna manera también pondría、eh, alguna solución a ¿no? este problema que se ha generado en función de, de estas、eh, ocupaciones ¿no? que se han hecho en los territorios. Pero hay, hay otro tema que nos preocupa también: ¿cómo.? Desde la justicia, desde el Estado, desde una parte de la sociedad y de una parte de los medios de comunicación se pone énfasis、eh, en, en estas ocupaciones, entre comillas, ilegales que, ha, que, que perpetran los pueblos originarios y no se pone la misma mirada en la ocupación ilegal、eh, que, que, que han、eh, digamos, realizado eh, alguna, eh, algunos propietarios privados, algunos extranjeros acá en la zona. Me parece t r i a d o hablar de l e u b u c h pero l e u b u c h ocupa la sesión hectárea en una zona de, de, de, de frontera donde está prohibido por la Constitución Nacional y nos olvidamos, ¿no? Cada tanto, si no, si no lo nombramos a alguno de nosotros quienes estamos en este tema,、uh -huh. pareciera ser que digamos, no, está todo bien, es todo normal.、Eh, y yo he puesto, digamos, me he puesto a investigar este tema y a, me acuerdo que en el año 2013, el. el Gobierno provincial encabezado por Pedro Pesati, t cuando era legislador,、eh, planteó y denunció、eh, la posible venta o la posible entrega ilegal de 15 propiedades, 15 territorios, al, a, digamos, hecha por, lo, por el gobierno radical,、uh -huh. el gobierno anterior, a, que, que ellos vinieron a suceder,、eh, y que era necesario que, que, que el gobierno, digamos, tomara carta del asunto, que expropiara. Y se recuperaron tierras que habían sido entregadas de forma ilegal por los radicales.、Uh -huh. Bueno, ocasión, un solo de estos territorios se transformó en ley de expropiación y se lo recuperó la provincia. Los otros 14, de golpe, silencio,、uh -huh. no pasó nada, no avanzó ningún proyecto. Y hoy algunos de esos territorios son los que hoy están en d i s puta acá en la zona. Claro. Lo c u e r d o que se armó una comisión ¿verdad? en la legislatura, aquella vez, ¿no? ¿Te acordás? Se comisión, exacto, armó una exacto, sí, Se armó una comisión. He s e i d o a investigar y b、bueno, u eso n o y e se frenó todo. O sea que hoy d i g a m o se hoy s está avanzando claramente en una posición. Digo,、eh, yo, yo no, no quiero dejar、eh, m a r una terminología, pero pareciera que hay una pobrefobia, digamos una fobia hacia los pobres que ocupan territorio, s pero no、eh, se pone la misma mirada en quienes ocupan o han ocupado históricamente el territorio d e forma ilegal que pertenecen, entre comillas, a otra clase social.、Mm -hmm. Está. Bueno,、eh, está bien.、Eh, otros temas,、eh, Paolo, a ver, que tienen que ver con, con, mucho con la actualidad de la provincia, ¿no?、Eh, este, este proyecto de la provincia, último proyecto vinculado con el hidrógeno verde, con el hidrógeno verde ¿no? Y, y bueno, y en este caso, Sierra Grande. Eh, tu propia ciudad, ¿no? Donde, de donde vos has venido hasta acá a Bielba. ¿Cómo, cómo ves ese proyecto? ¿Qué pensás? Bueno, en, en principio, la, la, lo que nosotros, o lo, o lo que yo veo como, como favorable es que el circuito de producción de hidrógeno verde planteado por el proyecto, por el proyecto que se anunció, todavía en realidad no hay ningún proyecto concretado, tiene, tiene en su circuito de producción una.、Eh, Un tema que, que, que en lo ambiental nos generaría grandes impactos. Sabemos que todos los proyectos productivos generan impacto ambiental, pero en lo que tiene que ver con la organización de todo el sistema productivo de la, de la, para la producción d e hidrógeno verde, este proyecto aparentemente no tendría un gran impacto ambiental, estaría dentro de la, de la lógica de lo que nosotros estamos planteando,、eh, que exigimos o que, o que requerimos como, como comunidad y sociedad para, para generar los nuevos emprendimientos productivos. Ahora hay algunas cuestiones que, obviamente, uno las ha sonido. En principio, que se anunció como algo ya、eh, concretado, y en realidad, lo, de lo que se está hablando, de lo que están hablando las empresas, es e l interés, digamos, de los inversores neoplanianos para, para llevar adelante este, esta inversión, ¿no? Que sería, si no recuerdo mal, 8.400 millones de dólares. Por ahí, por ahí sí. Sería, sería la inversión más grande en la historia. De la Argentina.、Uh -huh. o sea, no、hay, hasta, hasta el momento no hay una inversión similar,、eh, lejísimos de, de lo que son las inversiones que se producen tradicionalmente o que se generan tradicionalmente.、Uh -huh. Cosa que es, digamos, como, como anuncio de perdón, la bomba.、Eh, lo que nosotros sí vemos, y, esta, y no quiero tener una posición crítica porque bueno, yo estoy、si、de Ciaragán, estuve hablando con vecinos fin de semana. Y sí, me imagino, e t e n Hay mucha visión. Claro. Hay mucha ilusión y obviamente、eh, nuestro rol es acompañar para que se logre finalmente la conclusión de este proyecto. Si s tuviéramos que acompañar, acompañaríamos digamos, sin, sin ninguna duda. Pero hay, hay un tema que, del cual no se, de no, se, no se dice mucho y quienes somos de Ciudad de Ardaña y quienes hablamos y tenemos amigos aún en Ciudad Ardaña. Este Ciudad de Ardaña atraviesa una crisis bíblica tremenda. Hace años que no se ha resuelto el tema del agua. Ahí、el agua se corta, se t i e n e que suspender las clases de la escuela. ¿no? Es, es la, primer, creo, la primera cuestión que habría que resolver. Si hoy no se le puede,、no、se le puede dar agua en forma continua a 10.000 habitantes, imaginémonos lo que va a s e、eh, r por más que sea a largo plazo, que no sea todo en una sola etapa, pero creo que con una inversión de este tipo, que generaría alrededor de 50.000、eh, empleos nuevos entre directo e indirecto, pensemos solo que en una primera etapa vayan 500 personas nuevas. A la zona de Ciudadana a vivir en función de, la prim de, del primer, de las primeras cosas que hay o t r o h a c e r Bueno, son 500 personas a las que hay que darle agua,、uh -huh. a las que tienen que tomar agua, se tienen que bañar, se tienen que cocinar. Y hoy el problema del agua de Ciudadana no está resuelto. Claro, Además,、eh, se, se habla años... de, de desalinizar agua del mar, de esto están hablando, ¿no? Porque todavía agua no hay v i n c u l a d o ahí sí se, va, se la están llevando de Arroyo Los Berros. Y de,、eh, creo que cero ventanas, el otro canal, sí, ¿no? Sí, sí, exacto, el agua, el agua para pero, la. Pero no hay más. u a para sería el, el mar, en eso no habría conflicto de utilización de agua dulce porque se está hablando de eso. Pero yo digo, agua, suministro de agua potable para, el, para la gente, digamos,、sí. Hoy el agua potable que consume la gente viene de, una, de un acueducto que, que necesita, digamos, ver, es, necesita ser corregido. Hacer resuelta la, la situación de, de, de cómo se va a suministrar el agua en forma、uh -huh. continua y permanente, el agua potable para, la, para el pueblo, la ciudad y para no, los nuevos pobladores que vengan a la ciudad a trabajar en el, en el hidrógeno verde.、Uh -huh. Hay, hay otra, otra cuestión también importante y es que bueno, el proceso de desalinización del agua es muy caro. Claro. Porque,、eh, digo, hay, No, no Es digamos, es una, es una inversión que re, en realidad se saldría un poco de los esquemas de, de lo que generalmente busca el capitalismo, ¿no? que es ganancia y sin pérdida. Esto en un principio generaría pérdida. Hay, el, la d e s a l i n t a c i ó n del agua va por encima de los montos de lo que generaría la producción del hidrógeno. Pero bueno, esto podría estar pensado también en la lógica de, de los proyectos de compensación ambiental, digamos, que se está pensando en algunos, en algunos ámbitos de. De la Organización de Naciones Unidas, donde bueno, se está pensando en algunas inversiones necesarias que no t e n e r í a n ganancia, s pero que de alguna manera e m p t a r í a n a generar algunas compensaciones.、Mm -hmm. Pero bueno, creo que es, hay muchas cosas que me parece que hay que avanzar en un principio antes de hacer este tipo de anuncios. Hay gente ya que está preguntando cuánto sale en el alquiler de Sierra, pero se está pensando en ir a la Sierra、claro. grande. Sí, c l r o Si se parece mucho al tema del traslado a la capital, ¿te acordás, no? Bueno,、sí. vos no estabas seguramente.、Yo、no estaba e n d i a b r o pero, pero、claro. ¿qué es lo que pasó? b o toda la expectativa que generó y las、mm. consecuencias posteriores. Y al、claro. final no pasó nada, ¿no? El tema de expectativas、ah. también, porque, bueno, Renzo Tamburrini habló con nosotros hace unas semanas y hablaba de esta refundación, incluso, ¿no? Como que aparte del agua y un montón de otras cuestiones.、Eh, Que c i e r r a León todavía tiene que manejar este, para poder readecuar la ciudad de lo que puede hacer este megaproyecto. ¿Crees que puede llegar a ser posible, teniendo en cuenta que también no solo son inversiones de capitales extranjeros y nacionales, sino también provinciales para poder readecuar todo y que se pueda llevar a cabo este proyecto? ¿Qué pensás? ¿Se puede lograr eso también? Eso, yo creo que, a, a ver, el, las condiciones、eh, están. Lo que falta ver. Es como en todos los proyectos, en todas las iniciativas, que se empiecen a, a concretar y las inversiones. Son, estamos hablando de inversiones, por, por eso es que la, cuando se habla de los 8.400 millones de dólares, me imagino que en eso tendrán pensado la infraestructura necesaria, las viviendas necesarias para、eh, incorporar una masa de población que, que realmente es, es monstruosa, h e pensar en el, los 50.000 empleos. Entre empleos directos e indirectos es muchísimo,、uh -huh. muchísimo. Estamos hablando que generalmente en los emprendimientos productivos la mayor cantidad de gente generalmente、eh, se ocupa en los lugares donde está el emprendimiento productivo, o sea, sea en la primera etapa, la, la de construcción、uh -huh. y bueno, la de mantenimiento, la, de, la parte del de el sistema productivo donde se emplea la mayor cantidad de gente, y después el resto. En Buenos Aires, en la oficina, yo,、claro. pero bueno, cuando estaba el pasado, por ejemplo, el 80% del empleo estaba hablando e un 20% en Buenos Aires, que era donde estaba toda la parte de administración central.、Sí. y Estamos hablando de por lo menos 10.000, 15.000 o 20.000 personas que estarían teniendo que, que alojarse en el, en el pueblo,、uh -huh. en la zona. Para poder sostener. Claro, y luego, y luego radicarse, ¿no? Y luego sí, radicarse con su familia, con lo cual hay que multiplicar por 4 o por 5. O sea, estamos hablando sí, sí. De, de, de, de, lo, un, de una explosión、sí、uno, de, una explosión de más de 70.000 habitantes en, en pocos años. Sí, es duplicar o triplicar la población.、Claro. Eh, lo, que, lo que sí me, me llamó la atención también, nosotros hicimos una recorrida por la zona de Punta Colorada, que es donde se está hablando de esa s a l a r í a l a planta,、uh -huh. y hay un loteo. Importantísimo, o sea, hace un par de años ya no existía, h y un loteo, hay alrededor de, de bueno, hay una obra con, que ya tiene la luz, el alumbrado público, todo, de alrededor de 200 lotes nuevos.、Eh, eso también me asombró.、Eh, Es que bueno, ya que alguno, algunos ya se preparan para el negocio inmobiliario y la especulación, ahí no, obviamente. Algunos, lo que, lo que sí, sí, lo que me, lo que me asombró e lo que hablábamos con algunos amigos, que pareciera ser que algunos ya lo sabían.、Claro. Porque si no, es muy raro que alguien más asombro、claro. en Punta Colorada, que no hay, es una、mm. zona alejada de, de playas, de, no son、mm. playas, digamos, que uno pueda decir,、eh, una zona balnearia.、Claro. Ahí, la, la zona balnearia de Punta Colorada, la más cercana, está por lo menos a 5 o 6 kilómetros. Claro. Bien, Paolo, te saco de ahí porque si no, nos vamos a, ir, vamos a dedicar todo el tiempo al, a, a lo del hidrógeno verde. Y me gustaría que en los minutos estos que nos quedan, nos hagas una síntesis de por qué habría que votar al socialismo aquí en la provincia de Río Negro en las próximas elecciones. Bueno,、eh, a ver, lo que nosotros observamos y, tra y trabajamos durante esta campaña es:、eh, en principio, creo que somos la única fuerza política que hemos trabajado y hemos, una serie de. De propuestas concretas en el marco de la campaña. Nosotros vemos que la, la, las fuerzas tradicionales o los partidos m a y o r i t a r i o s que se d j e c u t a n una. Hoy, hoy hay tres grietas, ¿no? Si antes había dos, ahora hay tres grietas. El gobierno provincial parece que quiere construir su propia trinchería e o su propia grieta. Pero bueno, más allá de eso, nosotros creemos que hemos. Aportado, por lo menos como espacio político, una serie de propuestas, como el caso del cupo joven, como el caso de pensar un 3% del presupuesto nacional para, para, erradicar, para políticas que v a g a n en la línea de erradicar las cuestiones de violencia contra la mujer.、Eh, hemos pensado e el tema del foro ambiental para generar dentro del Poder Judicial de la Nación la posibilidad de que gente especialista resuelva las cuestiones ambientales. De conflicto ambiental, y hemos trabajado una serie de propuestas en el marco de lo que es el programa o lo que es la plataforma que firmamos los candidatos y las candidatas. Creo que eso marca a l g una diferencia concreta con las demás propuestas políticas, y además, porque、eh, siempre planteamos lo, lo mismo: ¿no? votar un compañero socialista o una compañera socialista para que sea diputado de la nación, probablemente、eh, en función de lo que hemos trabajado cada en nuestra provincia, b á s i c a m e n t e y la línea que hemos llevado adelante, creo que votar un. Una propuesta que va a ser coherente con, con, su, con su plataforma, más allá de si le toca votar、eh, a favor de una medida que impulse el gobierno nacional, lo vamos a hacer sin ningún problema, siempre y cuando vaya en función de resolver los problemas de las mayorías nacionales. Si nos toca oponer o no, no vamos a oponer, pero vamos a hacer una propuesta eh, concreta. Eh, y bueno, y creemos que, que dar esa posibilidad también es permitir o apoyarnos el domingo, e permitir que el Partido Socialista se convierta además. e s una alternativa para el año 2023,、eh, para los ciudadanos y ciudadanas de Río Negro. Creo que eso,、eh, a nosotros, esta elección nos ha permitido ver que hay mucha gente que, que desconoce, que muchas veces vota en blanco o no vota o anula el voto porque desconoce que hay otras alternativas, además de las que no le gustan. Y bueno, y tenemos también una alternativa para, para esos ciudadanos y ciudadanas q u e e s t á n e n c a n t a d o s de los partidos tradicionales. Muy bien, Paolo, te agradecemos por la comunicación y estos minutos. Muchas gracias. No, gracias a usted, un abrazo grande. Igualmente, bueno, bien, bien, bien. Pablo Chopremo, de entonces candidato a diputado por el Partido Socialista en la provincia de Río Negro.